Bienvenido a una historia pequeña de la filosofía. Hoy veremos el pensamiento de un filósofo multifacético de la Antigua Grecia, que además de ser un destacado filósofo estoico, fue también astrónomo, historiador y geógrafo, Posidonio. Su legado abarca una amplia gama de conocimientos y su influencia se extiende a través de siglos de pensamiento filosófico y científico. Nació alrededor del año 135 a.C. en Apamea, una ciudad ubicada en lo que hoy es Siria. Desde joven mostró un gran interés por el conocimiento, lo que le llevó a viajar a Atenas para estudiar bajo la tutela de Panecio, uno de los líderes del estoicismo medio. Posidonio no solo destacó en filosofía, sino que además se interesó profundamente por la astronomía, la geografía y la historia. Tras completar sus estudios en Atenas, emprendió una serie de viajes que lo llevaron por todo el mundo mediterráneo. Estos viajes no solo enriquecieron su conocimiento, sino que también le permitieron observar y estudiar diversas culturas y fenómenos naturales desde primera mano. Entre sus destinos se encuentra Hispania, donde estudió las mareas, y Rodas, donde finalmente se estableció y fundó su propia escuela filosófica. En Rodas se convirtió en una figura central de la vida intelectual. Su escuela atrajo a estudiantes de todas partes del mundo grecorromano, ...incluyendo a Cicerón y Pompeyo... ...quienes fueron algunos de sus discípulos más famosos... ...su influencia en Rodas... ...fue tan significativa que la ciudad se convirtió... ...en un importante centro de aprendizaje filosófico... ...durante su vida... ...fue un prolífico escritor... ...aunque lamentablemente la mayoría de sus obras se han perdido... ...sin embargo a través de las referencias y citas de otros autores... ...podemos tener una idea bastante clara... ...de su pensamiento y contribuciones... Como discípulo de Panesio, continuó y expandió la tradición estoica. Su enfoque se caracterizó por una integración de la física, la lógica y la ética estoica, con un interés particular en la relación entre el cosmos y la vida humana. A diferencia de otros estoicos, Posidonio incorporó elementos de la filosofía platónica y aristotélica, buscando una visión más universal del conocimiento integró de manera creativa elementos de la filosofía de ambos filósofos. En cuanto a la influencia platónica, en cosmología adoptó la visión de un universo ordenado y armonioso, regido por principios racionales. El cosmos, según él, era un ser vivo animado por una fuerza divina o neuma. Esta idea contrastaba con la visión estoica tradicional de un universo puramente materialista. ...tomó de Platón la idea de la inmortalidad del alma... ...y su papel en el proceso de conocimiento... ...el alma al estar relacionada con el mundo de las ideas... ...tenía la capacidad de acceder a la verdad universal. Sobre la teoría política... ...se inspiró en la utopía platónica de la República... ...para proponer un modelo de estado ideal... ...basado en la razón y la justicia. Respecto a la influencia aristotélica... ...valoró el enfoque empírico de Aristóteles... ...dando gran importancia a la observación y a la experiencia... ...como fuentes de conocimiento. Realizó numerosos viajes por el mundo mediterráneo... ...para recopilar información y datos que sustentaran sus ideas. Asimismo, se basó en la lógica aristotélica... ...para desarrollar sus argumentos filosóficos... ...y analizar el mundo natural. También incorporó conceptos aristotélicos... ...como la causa, la materia y la forma en su propia cosmología... En ética, mantuvo la idea estoica tradicional, que enfatizaba la virtud y la vida racional. Sin embargo, incorporó elementos de la ética aristotélica, como el valor de la felicidad y la importancia del bien común. Al integrar elementos de las filosofías de Platón y Aristóteles, Posidonio buscó crear una visión del mundo más completa y abarcadora. Su obra abarcó una amplia gama de disciplinas, incluyendo la física, la astronomía, la meteorología, la geografía, la historia, la política... Esta síntesis del saber lo convirtió en una figura fundamental del pensamiento helenístico y su influencia se pues, extendió por siglos. Es conocido por sus contribuciones a la astronomía y la geografía, realizó observaciones precisas de las mareas y propuso teorías sobre su relación con las fases de la Luna. En geografía, estimó la circunferencia de la Tierra con notable precisión para su época y sugirió la existencia de tierras desconocidas más allá del mundo conocido, anticipando en cierto modo la noción de continentes no descubiertos. Como historiador, escribió una obra monumental que abarcaba la historia del mundo desde la caída de Troya hasta su propio tiempo. Igualmente se interesó por la etnografía describiendo las costumbres y prácticas de diferentes pueblos... que conoció durante sus viajes. Sus descripciones detalladas de los celtas, por ejemplo... proporcionan valiosa información sobre estas culturas antiguas. El pensamiento de Posidonio es una síntesis... de diversas tradiciones filosóficas... con un núcleo firmemente estoico. Vemos algunos de los temas centrales de su filosofía. La unidad del cosmos... ...creía en la unidad y la coherencia del cosmos... ...para él el universo... ...era un todo interconectado... ...gobernado por la razón divina, Logos... ...este príncipe unificador... ...se manifestaba tanto en el orden natural... ...como en el comportamiento humano... ...la comprensión de esta unidad cósmica... ...era para él la clave para vivir en armonía con la naturaleza... ...fue un pionero en la astronomía... ...combinando sus conocimientos filosóficos y empíricos... ...para comprender el cosmos... Uno de sus logros más destacados en astronomía... ...fue su estudio de las mareas. Durante su estancia en la costa atlántica de Hispania... ...España... ...observó que las mareas... ...eran más altas durante la luna llena y la luna nueva. Esta observación lo llevó a desarrollar una teoría... ...sobre la influencia de la luna en las mareas... ...algo que hoy en día es una parte fundamental... ...en los estudios oceanográficos. Observó que la atracción gravitacional de la luna... Afectaba a las aguas de los océanos, causando las mareas. Aunque su comprensión de la gravedad no era completa según los estándares modernos, su teoría representó un avance significativo en la astronomía y la ciencia natural de su tiempo. Este trabajo demuestra su capacidad para combinar la observación empírica con la reflexión filosófica. También es recordado por sus intentos de medir la circunferencia de la Tierra, siguiendo los pasos de Eratóstenes, quien había realizado una estimación anterior, Posidonio utilizó métodos basados en la observación de las estrellas. Una de sus mediciones más conocidas fue realizada en Rodas, donde observó la estrella Canopus en diferentes puntos del horizonte. Calculó la circunferencia de la Tierra basándose en la diferencia angular de la posición de esta estrella, vista desde Alejandría y Rodas. Y aunque sus métodos eran rudimentarios comparados con los modernos, Su estimación fue bastante precisa para su época. Calculó la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 40.000 kilómetros, una cifra bastante cercana a la media real. Su obra geográfica, aunque perdida en su mayoría, es conocida por referencias y citas de otros autores como Estrabón o Plinio el Viejo. Describió las tierras y los pueblos que había frecuentado durante sus viajes, ofreciendo una visión detallada y crítica, de las culturas y geografías de la época. Asimismo, reconocido por su teoría de los cinturones climáticos, propuso que la Tierra estaba dividida en diferentes zonas climáticas basadas en la latitud. Estas zonas incluían regiones extremadamente frías cerca de los polos, zonas templadas en las latitudes medias y una región ecuatorial extremadamente caliente. Esta teoría de los cinturones climáticos Fue una importante contribución a la geografía y la meteorología, ya que proporcionó un marco para entender cómo la latitud afecta al clima. Aunque es simplificada, esta teoría asentó las bases para estudios posteriores sobre la climatología y la distribución geográfica del clima. Fue uno de los primeros en sugerir la existencia de tierras más allá del mundo conocido, basándose en sus observaciones y cálculos especuló sobre la posibilidad de que existieran continentes desconocidos al otro lado del Océano Atlántico. Esta idea, aunque no verificada en su tiempo, anticipa, en cierto modo, el descubrimiento de América. Demostró que la filosofía no solo se trata de la reflexión abstracta, sino que, a su vez, puede involucrar la observación empírica y la exploración del mundo real, Su trabajo interdisciplinario en astronomía y geografía es un testimonio de su profunda curiosidad y su compromiso con la búsqueda del conocimiento. Uno de los aspectos más interesantes de su pensamiento es su teoría de las emociones. A diferencia de los primeros estoicos que veían las emociones como perturbaciones irracionales del alma, Posidonio las consideraba como reacciones naturales que podían ser comprendidas y gestionadas a través del razonamiento y la autoconciencia, Esta perspectiva más matizada influiría en el desarrollo posterior de la psicología filosófica. En ética, sostenía que la virtud era suficiente para la felicidad, pero reconocía la importancia de factores externos en la vida humana. Este enfoque más pragmático le permitió abordar cuestiones políticas y sociales con una perspectiva ética. Él abogaba por una vida en consonancia con la naturaleza y la razón, y creía que la educación y la filosofía... ...eran esenciales para lograr una sociedad justa y virtuosa. La ética estoica es uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Posidonio. Como estoico, sostenía que la virtud es el único bien verdadero... ...y que la vida conforme a la naturaleza es el camino hacia la eudaimonía o la felicidad plena. Sin embargo, introdujo matices importantes en la ética estoica... ...que la diferenciaron de las posturas más rígidas de sus predecesores... Para los estoicos, la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad. Esto significa que una persona puede ser feliz independientemente de las circunstancias externas y vive de acuerdo con la razón y la virtud. Mantuvo esta creencia, pero también reconoció que los factores externos pueden influir en la vida de una persona y su capacidad para practicar la virtud. Este enfoque más pragmático le permitió abordar cuestiones éticas de una manera más matizada. Reconoció que... ...aunque la virtud es suficiente para la felicidad... ...las condiciones externas como la salud, la riqueza... ...las relaciones personales... ...pueden facilitar o dificultar la práctica de la virtud... ...esto lo lleva a una visión más flexible... ...y práctica de la ética estoica... ...él creía que el cosmos estaba gobernado... ...por un principio racional, logos... ...y que los seres humanos, como parte del cosmos... ...deben vivir en armonía con este principio... Para él, la ética estoica no solo era una guía para la conducta individual, sino una forma de alinearse con el orden natural del universo. Esta visión cósmica de la ética subraya la interconexión entre el individuo y el cosmos, y la importancia de vivir en consonancia con la naturaleza. Además de su trabajo en ética, hizo importantes contribuciones a la filosofía política. Su enfoque de la política... ...estaba profundamente influenciado por su ética estoica... ...y su creencia en la interconexión... ...entre el individuo y la comunidad. En consonancia con la tradición estoica... ...consideraba que la ciudad ideal, la, la polis... ...debía estar gobernada por la razón y la virtud. Así, la justicia y la sabiduría... ...eran los pilares fundamentales de una buena gobernanza. A diferencia de Platón... ...que proponía una clase gobernante de filósofos reyes... ...Posidonio veía la educación y la filosofía como herramientas esenciales para todos los ciudadanos. Creía que una comunidad justa y virtuosa era posible si todos sus miembros eran educados en la filosofía y la virtud. Consideraba que los filósofos tenían un papel crucial en la sociedad. No solo debían dedicarse a la contemplación y el estudio, sino también participar activamente en la vida política y social. Para él, el conocimiento filosófico debía aplicarse para mejorar la sociedad y guiar a los líderes políticos. Esta visión se reflejaba en su propia vida, ya que fue asesor de varias figuras importantes de su tiempo, como Pompeyo o Cicerón. A su vez, reflexionó sobre la justicia social y las relaciones internacionales. En sus escritos, abogaba por la justicia y la equidad en las relaciones entre diferentes pueblos y naciones. Su enfoque cosmopolita le permitió ver más allá de las fronteras de las ciudades-estado y considerar la humanidad como un todo interconectado. Creía en la fraternidad universal y en la necesidad de construir una comunidad global basada en la justicia y la cooperación. Para él, la educación era fundamental para el desarrollo de los ciudadanos virtuosos y una sociedad justa. Creía que la filosofía y la educación moral eran esenciales para formar individuos capaces de vivir de acuerdo con la razón y contribuir al bien común. Su enfoque en la educación reflejaba su convicción de que la filosofía no era solo una disciplina teórica, sino una guía práctica para la vida. Por tanto, la ética y la política de Posidonio representan una síntesis de la tradición estoica con una visión más pragmática y matizada. Su reconocimiento de la influencia de factores externos en la práctica de la virtud Y su enfoque comprensivo de las emociones proporcionan una perspectiva ética más flexible y aplicable a la vida real. En política, su énfasis en la educación, la justicia y la participación activa de los filósofos subraya su compromiso con la mejora de la sociedad y la construcción de una comunidad global basada en la razón y la virtud. Otra anécdota interesante es su encuentro con Pompeyo, el general romano, Pompeyo, después de haber oído hablar de la sabiduría de Posidonio, decidió visitarlo en Rodas. A pesar de estar gravemente enfermo, recibió a, a Pompeyo y discutieron sobre filosofía. Este encuentro subraya la reputación de Posidonio como un maestro respetado y su influencia en la élite romana. Posidonio de Apamea fue una figura excepcional en la filosofía antigua, cuya influencia abarcó múltiples disciplinas y perduró a lo largo de los siglos. Su capacidad para integrar diversas tradiciones filosóficas y su enfoque empírico en el estudio del mundo natural lo convierten en un pensador notablemente moderno. En una historia pequeña de la filosofía celebramos su legado y contribuciones al conocimiento humano. Si disfrutaste con este episodio o no, o si deseas conocer más sobre otros filósofos antiguos, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!